Meccan etapa once. Cuando llegó a los veinticinco años, se casó con Kadija y su edad es de cuarenta años, después de que ella vio su fe en su oficio y bendición sobre ella.